La senda del tiempo, c e l d a s cortos. Hoy triunfadores en nuestra batalla. Y como digo, este sábado actuando en Barcelona con los 40 clásicos en mi ser oficial. o、bueno, Pues nada, p i e r a s Mañana más y mejor. Y ya tenemos por aquí a. ¡Oh! Bien, ¡Caballero! ¡Se el... mata! ¡Bien! n el... Perdón. <risa> perdón.

Ah, el sin tron, eh. u f Contrón, Contrón, Contrón, c o n t r u pasa, Tron? ¿Cómo estás? El, bien, ¿qué p r e g u n t a d Es lunes, o sea, te... es lunes. Entonces, la historia es: ¿cómo definirías tú tu día ideal? Tu día guay, tu día chulo. Para mí, cualquier día que hay radio me mola, tío. Eres un pelota. Pues es que me mola. ¿eh? Ya, ya. Un día con cervezas. a ti lo、También. que te mola es cobrar a fin de mes, como nosotros. Jajaja, c a r o c a

Quedar con g u i l l e r que lo、no、voy a pasar.、Bueno. No, que no se queden conmigo, que ya tengo familia. Sí, quedar,、claro, que, que no te queden conmigo.、No, eh, quedarse con él.

8, las Canarias En Can Los Classic. Freeze, money

De Bonnie Endersize, el que hizo el Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ay! ¡Ostras! Lunes y ya, se me hace larga la semana ya, ¿eh? a、claro, ¿eh? Se me hace larga la semana. favorito ahora. Acabo de llegar y Ecuador y cosas por el estilo. ¿Qué tal estáis? Soy lunes, son las 8 y 3 minutos y esto no puede más que empeorar. Las 7 y 3 y estáis en Canarias, con lo cual tienen más tiempo ellos.、Claro. Sí, es cierto.

Bueno, estos son los 40 Classic. Estoy en el estudio Joaquín Luqui en mitad de la gran vía. Termina d o Jorge Sánchez, que es este. ¡Adiós! Que se tira a su casa. a Y hoy os planteo la pregunta de la noche, que es la siguiente. A ver, ¿tu día ideal cómo es? ¿Cómo empieza y cómo termina? Para mí es mejor cualquiera que comparto contigo, g u i l l é n Ese grito que h a s o n a d o Es que le he pegado una parada d o n de.

1, 1> a a、no、PERDIDAS

los codos en la barra en fin c e r 感じで、このまま a よう r 感じで、このままのよ a な感じで、このままの e うな a じで、このまま s ような感じで、このままのよ u な感じで、このま r の u うな感じで、このままのような感 o で、このままのような感じで、このままのような感じで、このままのよう l 感じで、このままのような感じ q u e ままのような感じで、このままのままのような感じで、このままのままのままのまま e r まのまままのまままの a ままのまままのまままのまままのまままままのままま a ままま

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、

スベア niña s, la loca, lo ita, <S ón, la a l ッホル a barra。

よく見たことあるよ。

じゃあ、こんなうに言うと、あた

t e n í a j otra h n v o l t a y que t e n í a j otra h n v o l t a no sé, 60... 70 pavos. 70 pavos, palos, tiene el hombre. Y v a pilotando por ahí sus aviones y tal, y, y lo pones a bailar y lo、no、veas tú. Lo, te baila mejor que tú y que yo, y vamos, y que Nureyev, el tío. Ahora, cuando lo veas en una película, aparte de parecer más joven, recuerda que este hombre, 72 años tiene. <risa> recuerda que este hombre es calvo pelota, ¿eh? O sea, no ha pasado por tu, el taller de Turquía. Un saludo a los turcos. A ver,、um...

Hoy, y ¿Cuál sería para ti tu día ideal? Voy a empezar a leer por ahí alguno. Dice: Pues básicamente, dice Pablo, básicamente sería estar cacharreando con mis SSP-32 y Arduinos y divertirme. ¿Qué? Yo tampoco lo sé. No sé ¿Eh? qué ha dicho. No sé qué ha dicho. No tengo. ¿Qué has dicho, Pablo?、Uh, Joaquín Cámara dice: Correr, leer un tercio de cerveza, un pincho de tortilla y que las guerras hayan acabado. Pues no estaría mal para terminar el día. Mira, eso lo deseamos todos. ¿eh?

イエストイエスト、たびんごき、このサイトのレモン、このレモン、このレモン、このレモン、このレモン、このレモン、こ

Like this before. Yes, I swear. It's a truth. And I owe it all to you. cause、I

Marzo, ya han pasado seis años desde la pandemia. Uff, por decir mentira, ¿eh? seis años t ú Yo que soy un poco sociópata, he hecho un poquito de menos esa actitud y decía, no, era delito acercarse demasiado a las personas. Pero bueno, hoy podemos acercarnos un poco, no demasiado a mí, ¿eh? no demasiado, que estoy muy sociópata hoy el lunes. A ver, ¿cuál es para vosotros el día ideal? ¿Cuál sería ese día ideal? A ver.

Jordi dice: llegar a casa después del curro, tener la cena lista, las crías durmiendo y. No voy a decir esto, Jordi. La mujer también. c h a no, tío, eso no puedes decirlo, hombre. No puedes decirlo. Dawn Cusco dice: ir a g r a n vía 32, conocer a los locutores de los 40 en persona y sus estudios. Mira, eso se puede solucionar. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.

どうもありがとうございました。

いいえ、いいえ、いうえ、いいえ、いい

何て言うの

Normal. Hoy he preguntado con mucha sabiduría cómo sería tu propio día ideal. Lo digo sabiduría porque, claro, es, hay que saber mucho para que sea un día ideal para todo. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la mutua. Contento.

Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. v e n t e a la mutua y todos contentos. Condiciones en mutua.es. En Morning Box. Tengo novedad esta mañana. La novedad. Ya tengo el nombre de Javier Penedo. Uy, no, el mote. Vale, Está Andrea la sirenita, Andreita la pibita, ¿Sí? Johnny Ande w h a l e r s ¿Sí? y Javier Penedo el torpedo. Jajaja. <risa>

Los cuarenta c l á s i c s e v i l l a Sevilla, noventa y cuatro, punto ocho, ya p i c

Mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, c r u s t the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight.、Wait. You better hit bulls out of k i d don't play. play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook why my DJ revolves.

Yo, so I continue to A1A. Girls were hot wearing less than bikinis. Rock men l o v e u s driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready, Ready. for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight b a l l Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling, Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas.

Pass me up, could run it all. I d o n t m e a n if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it.

Los consejos sabios también de Mica que dice que te relajes, que te lo tomes con calma. Te q u i e r i Si a ver, cuál es el día ideal que sería para ti, por ejemplo, María Lum dice levantarme tarde, tuchita, calle, beber, cervecitas, comer, siesta, serie y a la cama otra vez. Es u、eh, mira ese ciclo de la vida. Me gustaba más que el del Rey León. ¿eh? A ver, José Rí dice salir en moto todos los días y llegar al anochecer es、ah, y viajar y viajar.

What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a b i t

Stories to you, thin. I thank the Lord above. You're not here to see me in the shape I'm in.

t Our keep, he can't hang can't a r o n d o u house in the middle of our street. Our house in the middle of our Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our

Kids to school, sees them off with a small kiss She's the one they're going to miss in lots of ways

l a s スマセフ a n ロミス a ウ

I promise myself

Te voy a esperar claro esas son todas las verdades del barquero verdad te v o y a querer siempre te esperaré para toda la vida te voy a querer hasta que me muera claro ni que me bueno en su caso es verdad、ah, pobrecito mío perdón ha sido muy funesto buenas noches son las 9 y cuatro minutos una hora menos estáis en la comunidad canarias las 8 y 4 allí qué tal canarios、eh, hoy he preguntado en la pregunta de la noche、eh, que cuál es para vosotros

El día ideal. La gente ya empieza a responder en el Instagram de los 40 Classic. Dice Albert Zand, i c e Mar y Playa para acabar un concierto de fitos celtas y Manolo García. Todos juntos, ¿te vale? Claro, somos la emisora oficial. Los 40 Classic. A ver, Rachel dice p a s e í t o por la playa o montaña. Manu MPJ dice conducir en dirección a donde se pone el sol hasta llegar el final. Oh, qué bonito y poético. Podéis mandar vuestras respuestas.

¿Dónde? Instagram de los40classic.oficial.

d e acaba de publicarlo la serie. ¿eh? Yo no sé q u i é me lo invento. Vamos, lo pone aquí. El, el, dice: el precio del petróleo cae un 10% después de que Trump asegure que la guerra de Irán está prácticamente acabada. <risa> Ay, seguro que mañana vas a llenar el depósito y está. Va, va, vamos, te d a r un abrazo, el gasolinero. Yo me quedo con Bruce y vos, Springfield, y vuestras días ideales. A ver.

Que me digan, a ver, este dice, Andrea, dice: un día con millones y millones en mi cuenta, ese es mi día ideal. Pues mira, podría ser el nuestro también.

Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness, we've lost these empty days without.

The river Fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before.

Than you'll know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps w i l l a l w a y s t

Candles burned out.

クラシック、クラシック。

El Starman del Gran Duque Blanco, David Bowie. Escuchar cualquiera de sus canciones es flotar en el espacio. Decían sus técnicos de sonido que grababa la primera prácticamente todas las tomas y que afinaba como nadie. Me lo creo todo, todo, absolutamente.、Hoy、he preguntado cuál es tu día ideal.、Um, dice Beatriz que dice: el día de cobrar, súper ideal. Claro, lo malo es al día siguiente, cuando ya no queda nada en la cuenta. Es así, ¿eh? No lo he inventado yo, no, no son mis normas, ¿sabes? No es mi juego.

Los 40イデオ。

e s t u día ideal, algo tan sencillo, a veces tiene soluciones muy sencillas. Dice Carlos: el día que nos juntamos con los amigos para hacer algo, es una o dos veces al año. Mira, es sencillo, ¿eh? pero cuesta tanto. Los 40 Classic, Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Y lo digo por mis amigos que siempre tienen cosas que hacer. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

Los 40 Classic. <risa> Sevilla. Sevilla. 94.8 v e n t a y c u a d a n o c h

s Sin pausa. En los 40 Classic.

s s solo tus números uno.

Tyler está esperando a un héroe y yo estoy leyendo a otro. Se llama JJRG. Bueno, tiene un nombre muy raro. Dice que para él el día ideal es el día que me levante de la cama y diga a g u a ¡Wow, u n o me duele nada! A ver, esto ya es filosofía barata, pero es que los c h i c o s decían que la felicidad era la ausencia de dolor. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem c a b a l i e Los 40 Classic. Buenas noches.

En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 68.711, serie 39. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del e u r o j a c k p o t de la ONCE. o 1 c e Ahora y siempre, bien jugado. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Las 9 en Canarias.

Buenas noches a todo el mundo, son las 10 y 4, las 9 y 4. Si estáis en Canarias, estos son los 40 c l a s s i c que se emiten desde el estudio Joaquín Luqui, que se encuentra en mitad de la Gran Vía de Madrid y para todo el mundo. Yo no os escuchéis por las antenas, o con la radio del Parque o a través de pues, las aplicaciones móviles,、eh, a través de los altavoces inteligentes o la TDT. En la pregunta de la noche he preguntado cuál sería para ti el día ideal y hay gente que con cosas sencillas se conforma. Que me digan que en el curro que me jubilan, estoy a puntito.

Pues se conforman con muy poquito, solo con 40 años cotizados, poco más o menos, ya hay una jubilación más o menos digna. En fin, si queréis responder, tenéis el Instagram de los 40classic.oficial. Ahí en las stories tenéis la pregunta. ¡Venga!

Tus números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic.

Not a fool like before

やだ

Dejadme que haga una lecturita sobre vuestros días ideales, que, a ver, algunos son para, para tirar confeti y florecitas y unicornios. Charol Vélez dice: No para de llover, estoy en casa y no tengo nada que hacer. Eso está bien. Luego Kiko dice: el Lunes lluvioso, con tormenta, se me ha lavado el coche y no hay mosquitos. Mira qué bien también.

Los 40 Classic. Classic.

Los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. Bob.、Oh. You know Baladas. No, no, no, no, you. You my, my, my Rock. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic.

Mientras suena el rey del glam en la versión de Alaska y Dinarama, voy a leeros una noticia titular del 20 minutos. Dice las alcantarillas revelan el consumo de droga en Madrid. Cocaína y c a n n a b i s se toman a diario, pero menos que en el resto de Europa. Bueno, a ver, es una noticia mala y buena.、Eh, es cierto, es correcto. En las alcantarillas hay sensores y cocodrilos. Los...

Pero que digo yo que si nos hacen una analítica de drogas, también que nos hagan una analítica también de las c u a y s ¿sabes?、Que、nos digan qué tal las transaminasas. Y ya que tienen las heces a mano, es que llevarlo eso a un laboratorio es una marranada. Lo siento mucho. Que lo hagan allí.

Es el souvenir que nos ofrecen OMD, Orquestal m a n a v e r s in the Dark. Este fin de semana han pasado muchas cosas. Fernando Alonso sigue conduciendo una tartana.、Eh, por ejemplo, el precio de la gasolina está a chorro mil euros el litro. Pero lo más importante es que Esperanza Gracia dice adiós a 30 años del horóscopo. Lo sentimos, amiga p i s c i s Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.

En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. 19 de septiembre de 1959! Y el número de la suerte, el. l s i e t e Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la once. Once. Ahora y siempre, bien jugado.

Los 40 Classic. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, classic. Los 40 Classic.

Me、largo, que ya es hora de irme. Bueno, ya, ya ves i que es lunes, que ya está, que pasa rápido. Si estas cosas pasan muy rápido, si de aquí dos días ya estamos en viernes, si los lunes son los nuevos jueves. Mónica, tú, ¿para ti qué necesitas que sea el día ideal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué factor es? Mi día ideal empezaría durmiendo mucho, hasta la hora de comer, si es posible. <ríe> y luego si e s t a Es que sabes lo que pasa, que desde que fui madre no consigo no dormir hasta tarde, ni、ya. aunque pueda. Ya, es lo que tienes. Cuando eres mayor, es, corres y pagas. Hasta mañana.

11, las 10 en c a n a a s

Zeker.

Everybody h e a r s seguimos después de Guillem Caballé. Y te he puesto a Rem porque me ha parecido maravilloso que este fin de semana nos hemos reencontrado con Michael Stipe. Se ha subido por primera vez a un escenario en 18 años. Esto ha pasado con el grupo de versiones de Michael Shannon, que tocan canciones de R.E.M., y ha sido muy, pero que muy bonito volver a escucharle. ¿Y qué tal? ¿Cómo va este lunes noche? Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic.

ピーク